¿Qué Racha León? Y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Como cada jueves aquí estamos prestos y dispuestos para compartir contigo 90 minutos relacionados a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Cada jueves contigo en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Cada fin de semana nos puedes volver a escuchar, tanto el sábado como el domingo, eso sí en repetición en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Son cuatro los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde de este jueves 18 de junio del 2015 y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. En el programa de hoy escucharemos, entre otros, a Glaucoma con su segundo volumen. También escucharemos a Doctor Deseo con ese álbum, Busco en tus labios lo mejor del deseo. O también, por supuesto, escucharemos el tercer larga duración de la formación de Line, el álbum Chimele Taka. Y también disfrutaremos de la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Gus a nuestros compañeros de Magazine Mañanero, Pase al EQ... Pues una entrevista que realizaron a El Batería de la formación Echayac Paulillo. Ya sabes que la formación Echayac vuelve al panorama musical este año con cinco conciertos en directo. Pues de eso hablarán, han hablado nuestros compañeros del Pase alecu con Paulillo de Echayac y de muchas cosas más. De la banda O sea que ya lo sabes, a eso de las 7 menos 5 aproximadamente podréis escuchar la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Guskirratia, nuestros compañeros del Paz y el EQ a El Batería de la formación Echayac Paulillo. Y antes de empezar lo que es el programa Euskal Música, con lo que se refiere a la música, vamos con un par de noticias, la primera de ellas... Un poquito, pues, eh, disgustados estamos, ya que la formación de Iruña Insomnio Crónico pone fin a sus ocho años de carrera musical. La, pues, la información, la despedida íntegra de la banda, la puedes encontrar en facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia. Ahí te hemos puesto todo el texto cómo se despide la formación Insomnio Crónico después de ocho años de carrera musical. El 4 de julio se va a celebrar un festival en Tutera. En esta primera edición participará nueve bandas de La Ribera derrochando calidad y talento, además totalmente gratis. Será el Ebro Rock Music Festival en Tudela con las bandas Iboricost, Lampretos, Homo Animal, Las Gafas de Nike, Tírame del Dedo, Que Me Pelo, Muscarian, Very stonet Con X de Banjo, Timbacada, Up to Down, Ya Ya... Cucada ...y todo este festival se celebrará en el Paseo del Prado de Tudela... ...desde las 4 y hasta las 10 de la noche... ...ahí están nueve bandas de la Ribera de Nafarroa... ...derrochando calidad y talento el día 4 de julio... ...y nos vamos con las fiestas de Azpilagaña... ...ya que se van a celebrar desde hoy jueves 18 de junio hasta el domingo 21... ...hoy por ejemplo 18 de junio tenemos a Leonor Marich Alar, a Unchape, Lubaki y la formación Brindis Nade... ...el día 19 viernes tenemos a Tantaka... El sábado 20, concierto importante con anónimos Rock, Yosu más Accord y Kelly Kapowski. Y el domingo 21 para terminar un karaoke a partir de las 8 de la tarde. Eso será entre el 18 y el 21 de junio, o sea, entre hoy y el domingo, en las fiestas de Azpilagaña. Dicho esto, vamos a comenzar ya el programa de Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación hare un proyecto que surge a finales del 2010, ideado por los ex-componentes de EDIBIOTCH, Mick. Igorca Bizar. Junto a ellos, nueva, una nueva generación de músicos excepcionales como son Gia Goba o Ormaetxea e Benito Militantes en Autoestereo y Kepa de Miguel Abajo, forman un quinteto que aspira la excelencia en todas sus facetas con estribillos pegadizos, esquemas armónicos de ensueño y letras positiva su álbum debut se produjo el año el año 2011 con el álbum ycharo penarré herchan un año y medio después en 2012 regresa a la banda con su segundo larga duración y yes, compuesto por 10 temas a los que han querido Añadir dos bonus track la balada acústica or y sang y el mix navideño de salvavadorren herio la obra cuenta con la colaboración de yvonne jordán de grovis a la batería y las voces invitadas de Suriña Hidalgo de Sian en el single Betico Doñoa y Ayora Rentería de Seamais en el tema Sulagún dedicado a la memoria de Íñigo Cavacas Pitu. Vamos, si te parece, a escuchar dos de los temas incluidos en este segundo trabajo, este nuevo proyecto musical de los ex-idibioch Miquel y Gorka y vamos a escuchar Los temas Betiko Doñua, con la colaboración de surine Hidalgo de la formación sian y el tema Neure, Edurne Suri, dos de los temas, incluidos en el segundo larga duración de Jare y As. rock melódica queremos comenzado el programa de hoy de musical música en la sintonía del 100.8 en de y ratia lo hemos hecho con este regreso a la escena musical con este nuevo trabajo discográfico titulado jazz con el que vuelven a poner de manifiesto su compromiso nuevas canciones que lucen espellias curadas conmigo desde su esquema más primigenio Un álbum que ha tenido las colaboraciones, como has podido comprobar en el tema anterior, el tema Betico Doñoa de Subiñe, de la formaciones Esión. Y también, como no, la colaboración de Yvonne Jordán de The Grovis a la batería y a las voces. En el álbum también, por supuesto, se incluyen dos bonus tracks. Los bonus track de los eh, temas titulados eh, más concretamente Ori, Shang, Won, y el tema Salvador Ren. En definitiva son 12 canciones las que te puedes encontrar en este segundo larga duración para los ex componentes de Edibioch, Mikkel y Gorka Bizar. Un proyecto que comenzó en el 2011 con el álbum Ichado Penarén Ertsean y ahora regresan al panorama musical en 2012 con este segundo larga duración titulado IASA. Y nosotros que continuamos compartiendo más música Lo vamos a hacer con la formación Glaucoma Ya que pues después de haber Transcurrido un año y medio desde la publicación De su primer disco, pues salió a la calle El segundo trabajo del grupo Gipuzcuarra Glaucoma Que lleva por nombre, volumen 2 Y que ha sido grabado entre agosto y septiembre Del 2013 Vuelven con un trabajo de 7 temas Que constatan una evolución patente Del camino emprendido anteriormente Dando protagonismo a ritmos como el drum bass Los sonidos de pedales, torsiones y delays, adquieren una mayor relevancia con el objetivo de conseguir un sonido más desarrollado más personal y más poderoso además de Glaucoma, cabe mencionar los nombres de los colaboradores que de una u otra manera pues han participado en este disco, entre ellos Lágrimas de Sangre grupo de rap barcelonés que forma parte de la, en la canción Lejos del Silencio y no podemos olvidarnos de John Altuna teclax el encargado de grabar los teclados en varios de los temas, nos vamos a quedar pues con dos de los temas incluidos en este segundo álbum, el primer álbum volumen 1 en negro, el volumen 2 en blanco, La portada Nos quedamos con los temas Egunon y Averia es el segundo trabajo discográfico para esta formación de Tolosa, para esta formación Gipuzcuarra, Glaucoman. Ja Zerruzatu da, da, mutu behararen ardura Mamua mundura, boltatu da Azkenean inperluntik pasata Elduko da zerura, maite ditu kalamua Espoelak eta txura, maite ditu Tarimara igo aurreko duda Erotzen da gauak jarritako amua Iren erortzen da ezpazau De bizitzari itxatxita, etxita Oietik hekiezin da, begiak itxita Gainberaren irudia, iraganari Eutsita, utzita, hausita Barenean iztiloak, mund daure behar direnean Arzo dana argi baino gaur da dainkogni Galderak daudorain baietapenak zeuden tokitan Azodanak guai, azodana oso polita Perkutok lago nadietelokita Gosta eta baino geikita bitu da komunera presaka Biotzean diritak ta garunean resaka shaka, Tristuraren besarka shaka, da begitan bimalko Entzunai ez du naiz piluak esan diolako Berak baietz brez da hola bata guata naiz, ting, shaka, Alkolaren autopistak peajea Kobratzen du zalantzak eta ajea Gainetik anezinken du, ezin lertu Ezin gerturatu gana atari Zutegon bidatu kontrolaren hitzal dira hominaatur eggarrri da eda nahi du tragoz bizitza osoa, pasooan ez zaiokababiltzen itsasoa, Merbio ek dutejan da, azkeneko kanutoa ze bakarrena izan da, Arada bateko gora atzoko azken kaladak, O ekor du txikitan nahhiago ditu baladak like papi lana arriving too soon like drank man full and falling down like checking on microphone sounds like papi lana arriving too soon like drank man full and falling down like checking on the microphone souls ducha tika era da negar es pa tardar caja voy a Nabaritu dezake al baruco marca navaritu le tan cuadrillando al vale tan bacarca y servido se tan bla dio tio erlo jude una taco leco erropajasteco ere estagai es unai baño baino charca behar du komuna, vera uneco sabe laustuco asmo partar tuta cotragodana quatera datos estaritik pasasayo gauchori en condena gaucha yo paliz bese la ikusten du dena bere buruari beteko zu nitzarmenatenek esaten du dena Oh, last night, send to not what I'm doing, stay here. Costo un disena pagero, pedida os tirar el mes. So on like, Babylana arriving to town, like, drunk man full of pollen, like, checking on my microphone, so on, like, Babylana arriving to town, like, drunk man full of pollen, to town, like, checking on the microphone, so on, like, Babylana arriving to town, like, drunk man full of pollen, to town, like, checking on the microphone, so like papi lana riding to online drunk man full I'm falling to like checking on the microphone is so microphone is so microphone is so microphone is so microphone is so microphone is so microphone is so Zeneztik utzi, zorionaren atzetik atzo gaurre eta etzi Tabernak ikusi behar dituk etxera juteko ordua etzaik Kaleak zeude kire barrenak ez guztita, horchikoak butxik tamin gaina izezkosita Biotzaren bigunadek zaurita, Pero viendo el konkisato fue el cantago bat y sus konpis y tako batizana arraro bande de santo ngri piroma no donki galindo taquijongi gi sonki konpise que esto jarrico yon dikinora tu machkani tu machoni tu machrafamora nos eskalangora beke yeki famare descalangola atimena almona riarenta droga kanola ke windu pereburua beste gasteria gamesa bibule cantaga beste terrestre Salbo espenak, salbo espen, badaraidik saldu ez de la metxik gaztetxean. Uskadi gaztea, 240 mtbi, pantaiak zabalik eta begik ezin iriki. Ezin esan ezertako ereduna izen igni, baino bete behar ez diren arauako adakizkit. Diru jabe lotxakabe kultura saltzen Herriarreziak telebistan ez dira saltzen Baina masmediak arrasiak ez ditu izan zen Urkujuta konpainiak diru arimen Nik ez dakit personakaren ibaute dakiten Eusko aberatzen trenamendiak zeharkatzen Hoibai da problema eta ez zatezante fren Descarita ni que saco multinacional aude cubayasks lenago con no social are encanta pero recta esta peta de google facebook me desem munduan pasa entana i no ki dos de los temas incluidos en el segundo trabajo discográfico para esta formación para Glaucoma. El álbum volumen 2 que vuelven con un trabajo de 7 temas que constatan una evolución. Evolución dando pues, protagonismo a ritmos como el drum y los sonidos de pedales, distorsiones y delights. También como no, pues no faltan canciones de rap y toques de los diferentes estilos del riggy. Asterado, alegrito, Todos incluidos en este volumen 2 esta formación de bomberenea Tolosa glaucoma Dos de los temas que te vuelves a encontrar el tema en un on que estamos escuchando el sexto corte del álbum Avería Maldo comedia y Metico era opera echola Edo Jauregui a Miami dos y vería cayó la peteda esclavúa cosetera goodbye clase media Vamos a cambiar radicalmente de estilo musical... Y nos vamos a ir con la formación Caótico que sale a la palestra musical con su octavo trabajo discográfico EH Kalin, un álbum que ha sido grabado en diciembre del 2012 y enero del 2013 en los estudios Igain e. por el técnico de sonido Arich Arregui y la producción musical pues ha corrido a cargo de Jimmy de Sociedad Alcohólica. Caótico edita octavo disco que lleva por título, como te comentaba anteriormente, EH Kalin y Caótico con su emisión punk y rockera pues quiere revolucionar todos los rincones, canciones redondas, cortas y directas antes de poder disfrutar de dos de los temas del álbum comentarte un poquito la discografía de esta banda mundo caótico que salió en el 2001 rasca y pierde en el 2003 directo en el 2005 destino escrito en el 2006 adrenalina en el 2008 reacciona en el 2010 X en el 2011 y ahora regresan al panorama musical en 2013 bajo el sello Vaga Viga con el álbum EH Kaling De él te vamos a extraer, lo estamos titulados más concretamente Un mal sueño y Diario de un preso Nos vamos con un poquito de más fuerza, nos vamos con un poquito de rabia con esta formación con Caótico Ahí está sonando la música de los caóticos con este álbum EH Cali, y con temas como Un Mal Sueño o esto que escuchamos Diario de un Preso. La banda compuesta por Joni a la voz, Sabia a la batería, Fuentan bajo y coros, Aguayico a la guitarra y coros, y Aguayo a la guitarra. Álbum editado bajo el sello Vagavida, que ahí están con grandes nuevos temas, incluidos en este nuevo Larga Duración.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 Nos vamos ahora, si te parece, con algo más lentito Nos vamos con Doctor Deseo Una banda que lleva ya, ya un montón de años En esto del panorama Musical, y es que comenzaron En 1986 En la localidad De Bilbo, Doctor Deseo Busca en y con las canciones Lo mejor del Deseo, Doctor Deseo Pues ofrece un amplio documental Que ciertamente no se puede tomar como biografía El documental es una de las Muchas visiones que se pueden tener sobre Doctor Deseo, eso te puedes encontrar ...encontrar en lo que es el DVD, en el CD...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 Clasheros y de pistas de baile Esos son los tres nuevos temas Que te puedes encontrar en este álbum de Doctor Deseo, lo demás es en directo Como por ejemplo los temas Unas en el Bolsillo, el clásico Corazón de Tango O el tema Esnausu Y Sango berris nosotros nos vamos a quedar Con uno de los temas en directo El tema más concretamente titulado Eh, Isla de cielo y luego Escucharemos uno de los tres temas nuevos Que se incluyen en el estudio Equivocarse hasta acertar El álbum Busco en tus labios Lo mejor del deseo, libro, CD Y DVD, gran trabajo Este que ha sacado Francis Y toda su gente en este nuevo Larga duración Eta silencio que calma mis dudas Isla de cielo tormentas que tu puerto de olvidar Maldigo el mundo a sus garras a esta mentira que mata Hazme hueco entre sueños, corra en tu cuerpo Nago en las aguas que me dibujas Dulces engaños tejen las redes Y en la distancia bebo el recuerdo De esa niña inquieta que me roba el sueño Que oculta una guerra Tras sus ojos claros Amor brujo que a la suerte debo Complicado enigma De un tesoro y su playa Sabes que esta noche santificado mis sueños Y afeleras mi mente Que ilundas Mi imaginación Sabes que esta noche Ha salpikago mis sueños Y afeleras mi mente Que ilundas imaginación En las aguas que me dibujas Dulces engaños tejen las redes Y en la distancia bebo el recuerdo Esa niña inquieta que me roba el sueño Que oculta una guerra tras sus ojos claros Amor brujo que a la suerte debo Complicado enigma En un tesoro y su playa Sabes que esta noche ha salpicado mis sueños te aceleras mi mente de que inundas mi imaginación sabes que esta noche has salpicado mis sueños te aceleras mi mente de que inundas mi imaginación mi imaginación Estúpido optimista Que dijo tropezar Dos veces en la misma piedra Cuantas veces me pase No supe frenar a tiempo Y nos fuimos pa'l barranco Tan guapas y tan de blanco Y me perdí Y me perdí Y ya no encuentro Rosas en este lugar las puertas Jugar la vida Equivocarse Hasta acertar Pisando charcos Busco sin prisa Los mil tesoros Ocultos en tu piel Cuando tropiezo Cuando me caigo Y la soledad Es pues un puñal de olvido Saber que siempre Queda Otra oportunidad Y no hacer nada amar la estupidez y un niño caprichoso colgado de su ombligo estúpido optimista que dijo tropezar dos veces en la misma piedra rápidos llegan los años lenta la sabiduría yo la busco yo la espero tanto, tanto como tu sonrisa que, que se perdió que se perdió, que se perdió.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 Cuando tropiezo, cuando me caigo y la sube es un puñal de olvido. Ahí está sonando uno de los tres temas nuevos que ha sacado Doctor Deseo en este álbum titulado Busco en tus labios lo mejor del deseo, el tema titulado más concretamente Equivocarme hasta acertar. Anteriormente hemos escuchado uno de los temas en directo, Isla de Cielo, de todo un poquito te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico para esta formación de bingo, banda que comenzó en la escena musical en 1986 y que sigue dando de qué hablar con álbumes como este.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 cita que también tienes el sábado y el domingo la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde pero eso sí en repetición Euskal Música tu cita con la música local y si no puedes escucharlo ni hoy jueves ni el fin de semana ya sabes que en cuanto concluye este programa lo colgamos en el Facebook facebook.com barra Música Berriozar y Ratia donde aparte de escuchar el programa te puedes eh, pues eh, visualizar eh, videoclips de los grupos de Euskal Herria las noticias más destacadas de la semana en lo que se refiere por supuesto a la Música local y por supuesto también Algún que otra Tema que vamos Subiendo y también como no las agendas de conciertos, los carteles que los mandan sobre los grupos de Euskal Herria que van a actuar en localidades, de Euskal Herria evidentemente y por qué no fuera de ellas todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozarrirratia facebook que va a seguir aunque concluyamos euskalmusica el próximo jueves qué pena nos da pero el próximo jueves 25 de junio os diremos adiós será hasta el mes de septiembre pero lo dicho lo vamos a cerrar con un programa muy especial es sorpresa así que tú el Próximo jueves, el próximo fin de semana, sintoniza al 100.8 a partir de las 6 de la tarde porque nos vamos a despedir por supuesto a lo grande como no podía ser menos en Euskal Música, lo dicho el facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia que seguirá todo el verano para pues desgranarte noticias, eh, agenda de conciertos, videoclips de todo ello, o sea que Euskal Música en verano no va a parar a través del Facebook nos vamos con caña nos vamos con fuerza, la semana pasada estuvo por aquí por los estudios de Berriozari Ratia Jorge Bajo y Eloy Batería hablamos de la formación Gobernos Que este disco de Gobernors cierra época Pero no trayectoria Según nos contaron Gobernors cierra un ciclo de grupo Con la presentación de este su nuevo álbum Gobernors, la banda, fue puesta en marcha Durante 2006 en Arrasate, Guipúzcoa Y la excusa era no perder su enlace Con la química de los ritmos crudos Antecedentes eh, como Econ, Brutal Melody, Feyor Nos quedamos con este álbum Grabado en directo en la Sala Santana 27 de Bilbo el 24 de enero del 2015 donde hay que comentar que pues eh, ha puesto la formación Gobernos en manos de sus seguidores por medio de una votación en las redes sociales de gobiernos la posibilidad de elegir 10 de los temas que se incluyen en este DVD, ahí están los clásicos, por ejemplo pues eh, Larru Asaletan también está el tema titulado Paradiso Bailara, o por supuesto como no no podía faltar el Cristal Colpatu Nosotros nos vamos a quedar disfrutando Dos de los temas, por supuesto En directo de esta banda de gobernos Que como te comentaba anteriormente Cierran un ciclo, pero no La trayectoria musical de la banda Nos quedamos con los temas Vértigo Y el tema Yenaren, Iriba Real y sandu Vértigo Gobernos en directo con ese álbum grabado en la Sala Santana 27 de Bilbo el pasado 24 de enero del 2015, el medio de la sala, con un escenario ovalado gran disco, gran trabajo, gran directo de esta banda Sugar Ryan es el álbum Gobernors que puso pues eh, para sus seguidores por medio de una votación en las redes sociales la posibilidad de elegir 10 de los temas. Los demás temas, evidentemente, han sido elegidos por la banda Gobernors. Hasta el 2017 no sabremos nada de esta formación, pero se despiden a los grandes, se despiden con este álbum en directo, con clásicos de su trayectoria musical. Ahí están Jota Sanja la voz, Jorge Moro al bajo, Paco a la guitarra, Eloy a la batería e Íñigo Subizarreta a la guitarra. Caña y fuerza la que nos trae Cogernos para despedirnos con ese gran álbum titulado Sugarayán. Y nos vamos ahora con Line, que también estuvieron por aquí, por Berriozar y Ratia, más concretamente una de las dos vocalistas de la banda, más eh, concretamente Leire Berasa Luce, que nos habló de este tercer trabajo discográfico Chimeletac y de sus discos anteriores. Vamos a disfrutar dos de los temas, más concretamente nos vamos a quedar con el tema Soñeko Isunan, que es el noveno corte del álbum, y nos vamos a ir también con el tema Chimeletac, tema que abre el álbum que es la canción que marca la transformación que ha tenido la formación Line, aunque se mantengan los sonidos suaves, se mezclan con pasajes contundentes y fuertes musicalmente, el cambio se nota y es el resumen de la historia de Line que aparece como si fuese una mariposa que después de estar en estado lavario durante tres años, salen del capullo para ser mariposa eso es lo que nos eh, comenta Line en esta hoja de promoción que nos ha mandado junto al disco vamos a escuchar lo dicho, esos dos de temas del álbum, el tema soñico y luna y el tema que abre el álbum y tema que da título a lo que es este nuevo largado duración para Line, el tema Chimele agor bat berriezarriratiko euskal musikari lain taldeko beslerietako bat naiz leire tema para abrir lo que es el tercer larga duración de esta formación de LINE esto que suena Chimeleta, qué tema que da título lo que es este tercer trabajo discográfico anteriormente escuchábamos el tema Soñeco y Luna y qué te parece si ahora nos vamos con que nos vamos con el regreso esperado de esta banda eso sí, no con álbum, sino Con cinco, pues, eh, conciertos que van a dar durante este año 2015, aunque según he escuchado en la entrevista, luego la podrás escuchar tú, porque te la vamos a poner ahora mismito, eh, pues para la Feria de Durango igual sacan algún disco o algún DVD, eso es lo que, pues, eh, Paulillo comentó a los compañeros del Pazalecu de Eguski Ratia en la entrevista que realizaron vía telefónica, así que te quedas con Paulillo, te quedas con los compañeros de Eguski Ratia con el Pazalecu y esa entrevista entrevista que realizaron a la batería, lo dicho, Paulillo de Echayac. ¡Y yeah. ya! Pues como decía, este mes, bueno, en el mes anterior hemos conocido la noticia de que Chayak vuelve a los escenarios tras unos añitos de parón, en concreto en una primera etapa van a dar cinco conciertos, alguno de ellos ya se ha realizado y para hablar de esta vuelta tenemos al otro lado del teléfono a uno de los componentes míticos y fundadores de la banda, que es Paulillo Batería, al que saludamos, un Paulillo. Apa, Egunon, ¿sabes? Ongi, ongi, suf. Ah, pa, baita ere, ongi, ongi, eh, men, eh, baratran, trabajando aquí en la huerta un poco, tío, sí, uh -huh. sí. Ahí, ahí, ahí, hay que, hay que cultivar productos eco es. ecológicos y biológicos. <risas> eso es, eso es, en todos los sentidos, ahí, Entonces, hay todo, para luego recoger frutos, claro que sí. Claro que sí. Oye, eh, Paulillo, como decíamos, bueno, pues volvéis a los escenarios, vamos a ir un poquito por partes pero lo primero es te presentaba como uno de los fundadores de la banda, creo que estuviste en ese mítico concierto de no sé si me equivoco del 87 en el Gasteche de Lekeitio, ¿no? En el que disteis pues seis o siete canciones, ¿no? Pues sí, sí, sí, ya queda un poco lejos, pero sí, y ahí pues bueno, estuvimos eh, mi hermano Jokin que luego fundó la banda Umegaiztoak, Konportu el bajista de Rrit y así, y que por desgracia ya nos dejaron los dos, que ya se fueron y eso. Y luego, pues eso, Aguo también, que le entramos el mismo día del concierto y, y a ver si quería cantar en la banda, y el mismo día del concierto, haciendo el cartel, le pusimos el nombre de Chayac, que le salió a mi hermano y nada, pues fue en el Gasteche gastechelekeitio y así que, que eso, que fue también un gasteche pues que, que supuso mucho para nosotros, ¿no? Pues porque fue nuestra nuestra cuna, como quien dice, ¿no? La, la primera vez que supe yo de vuestra existencia fue a través de un mítico programa de enseñarlos Ajá. a los acólitos del rock radical vasto, vasco como se estaba renovando la escena y bueno, como estaban apareciendo bandas como vosotros, y Sociedad Alcohólica, Anestesia, incluso Estigia el mítico tambores de guerra, no sé, ¿cómo recuerdas todas aquellas épocas? Fue, bueno, wow, fueron años muy muy muy guapos, ¿no?, como te he dicho antes, ¿no? Y un poquito yo recuerdo, jo, pues eh, con los S.A. y así solíamos andar tocando, yo me acuerdo, un, gas, un aquí en el Gasteche de Cumberri, hicimos un bolo así, pues para 40 personas, yo que sé, en la época sería en el 90 y poco, en el 80 y mucho, ¿no?, ...pero ya te digo, ese ahí nosotros... ...y venga, va, después de la cena y tal... ...pues eh, tocamos, pues eso, para los 40 del pueblo... ...y solíamos andar así, ¿no?... ...y nos íbamos al escuadro de Yodio... ...que también era histórico, así en la época... ...que venían muchos guiris, desde no NoFX, Green Day... ...y cuando no eran nada, ¿me entiendes?... ...y yo que sé, ¿no?... ...pues luego también en Cherry, Muñoz, ahí ...pero era un ambiente pues muy Gastechero... ...nos conocíamos todos, el Gastechero Gasteche de Keito... ...el Gastechero de Allá, no sé qué... ...pues íbamos todos de un lado para otro... Y así, ¿no? Luego, pues sí, estaban los conciertos grandes, pues yo qué sé, ¿no? Pues de ya Rites Corbuto, Frontones, que también venían a los gastechos y tal, pero bueno, esa era un poco la onda, ¿no? Y era una onda, pues, muy familiar, porque nos conocíamos todos, teníamos súper buen rollo, y eso, andábamos un fin de semana de gastecho en Oceodde, de, de Andoa y no sé de Andoá y Pacharimundio, y Pacharimundio a Iodio y a Lequeitio, y me acuerdo ahí en en Iruña también, eh, ¿cómo era? Eh... ¿La Orechea? ¿Cómo era? ¿Que ya se me ha ido la, la por ejemplo, puede ser. ¿no? La eso es. Pues solíamos andar también, ¿no? Uh -huh. Y en Iruña, por ejemplo, tocamos el, en el Gasteche, pues el, el del frontón de Caldera también, tocamos ahí el primer concierto, pero que fue unos San Fermines. Uh -huh. es... tocamos con Buitracker y, y, uh -huh. y se le rompió la guitarra, o, o le rompimos la guitarra <risa> al, al pobre Aitor Buitracker que ha un, tenido un chupinazo de San Fermín es así, ¿no? Muy destroy, así, y bueno. Y Ñibito saltó del escenario y dejó la guitarra ahí y con un gas se cayó y se le rompió el mástil. Y bueno, va, todas historias de estas, ¿no? Pero que a la vez pues había muy buen rollo y mira, pues luego le pagamos la guitarra con un barlo, no sé qué, tal, pues eso, había muy buen rollo y éramos pues como familia, ¿no? Uh -huh. Siempre... Ese, eh. ese es el recuerdo general que tengo yo de aquella época, ¿no? Aparte de que supuso mucho, pues tanto para nosotros, para el movimiento y para todos, ¿no? Siempre la imagen que, que igual os hemos visto de fuera era que erais una banda pues, de gente sana, pero una banda muy destruyente. Yo tengo recuerdo también de conciertos en, en Las Chondas, en Iruña, al lado de la estación de autobuses, que os daba igual lo que cobrabais, lo que queríais era liar la parda en Iruña. Sí, muchas veces sí, muchas veces íbamos por ahí, sí. Uh -huh. y, y sí, sí, muchas veces éramos el grupo de venga, hay que sacar pasta para los piños de Pachi y venga, ahí va, no sé, y luego a la de dos días o al día siguiente ya solo quedaba el escenario y nuestra furgoneta aparcada y nosotros dando vueltas por allá no sí, sí, un sí, poco sí. así sí que hemos ido sí. uh -huh. ahora ya es muy diferente ¿eh? ahora ya andamos todos con críos para aquí y para allá y súper y así, pero bueno, por lo menos un poquito la actitud ahí queda y bueno Con eso volvemos un poco, ¿no? Con ganas de volver a liarla un poco y tal, ¿no? Aunque ya no sea lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Ya que Con coment... ganas estamos, desde luego, sí. Ya que lo comentas, que no sé si habían sido cuatro o cinco años igual de, de parón. ¿cómo, ¿Cómo ha surgido lo de la Vuelta? Espontáneamente, imagino, ¿no? No, bueno, eh, llevábamos mucho tiempo, ¿eh?, dando dándole vueltas y con ganas de volver, ¿no? El rollo fue, pues eso, que ya hace cinco años, pues bueno, uno para aquí, el otro para allí. Yo me fui al extranjero, estuve en Escocia viviendo tres años con la family, no sé qué, tal. Entonces, pues bueno, estuvimos una época, unos años, un poco muy muy cada una a su bola, ¿no? Aunque sin dejar la música y así, ¿eh? Yo allí también tenía mi banda, con Peña de acá, con, con Scottis y con gente de allá y Chappipun que ha seguido con la banda también, y hago aquí pues dándonos la caca a todos, pues hasta hasta que ha conseguido juntarnos a todos, ¿no? Y bueno, y pues teníamos ya también muchas ganas, ¿no? Mucho pavo ya de subir a un escenario como Echayak otra vez, y volver a sentir un poco la vibrata que nos da el grupo, y volver a ensayar, y y, y eso, ¿no? Pues que tal vez es un poco la válvula de escape, ¿no? Un ensayo semanal para nosotros, pues para mí por lo menos es guay, ¿no? Pues porque echas toda la mala hostia y la dejas allá, ¿no? Y está guay, bueno, y teníamos pues muchas ganas, lo único, pues eso, pues que ahora pues sí que ha costado bastante más, ¿no? Arrancar la historia, pues porque lo que te he dicho, ¿no? Que ya andamos cada uno, yo tengo tres, el otro tiene dos, el otro no sé qué, uno vive en Navarra, el otro vive en Vizcaya, y entonces con pues, las cosas cuestan bastante más, ¿no? Porque antes era ojalá a gasteche cheto, el café y venga, a liarla y a tocar, ¿no? Ahora ya solo montar un ensayo, pues ya cuesta y tal, ¿no? Pero bueno, sí, sí ya sí. al final lo hemos lo hemos hecho y eso, sí, sí. Eh, luego hablaremos ahí un poco de, como ya habéis dado algún concierto De cuáles han sido las sensaciones y tal Pero antes sí, sí que, como me suelen acusar siempre de que entrevisto soy un poco pelota, claro, suele ser porque entrevisto los grupos que me gustan Entonces claro, no les puedo dar mucha caña eh, sí. sí que te he de confesar, ahora que no nos oye nadie Como te he dicho antes, yo no era muy era muy acérrimo De los Radical Vasco y esos ritmos nuevos al principio os veía, ¿no? Sí y sí que reconocer pues que lo dabais todo en escena, pero no me acaba de convencer. Hasta ya, que, sí. bueno, ya habíais sacado el primer disco, el segundo que ya empezabais a, pues a ser más conocidos con el tema este que sacasteis de torquisuna Exactamente, sí, sí. y bueno, estando yo en, en un hotel por el que pasamos muchos de aquí de Iruña sin vistas al mar, gratuito y tal, que estuvimos una temporada Un día escuché también a el Guerra Seikiña, no en concreto la intro y el Guerra Seikiña Y hostia, sí. ahí ya musicalmente ya me pegó ahí puñetazo en la cabeza yeah, yeah. Y, y el día siguiente me comentó uno de los que estaba conmigo y me dijo, ¿qué? ¿Has escuchado Lo Nuevo de Chayac? La verdad es que para mí hay un antes y un después, te hablo personalmente, eh, es mi opinión, eh, a través de, sí, sí. de ese disco, ¿no? Tanto como sonó, como la temática y no sé, yo creo que ahí empieza una época dorada vuestra que va desde ese disco hasta el directo muy buena, ¿no? Sí, es una época un poco diferente, ¿eh? bueno, eh, yo la primera también me le tengo mucho mucho cariño, ¿no? El Chay y Mechay aquí también para mí, hostias, también es un discazo y tal, ¿no? igual la onda es diferente, ¿no? Yo creo que el salto cualitativo en el Guerra Siquiña es que entraron dos super eh, virtuosos de la guitarra y del bajo, ¿no? Entraron eh K Uimikel de Onda Roa, Y, ...y estuvieron con nosotros, yo creo, pues eso, ¿no?... ...los años que estuvimos ahí en lo más alto, ¿no?... ...y musicalmente, pues sí que aportaron eh, otra calidad, ¿no?... ...o sea, pues, eh, yo que sé, que eh, es un vizposo de la hostia... ...y toca con mucho sentimiento, a la hora de componer es un artistón... Y eso se notó, ¿no? Pues el de Rasiquiña, ahí hay temazos, o sea, ya solo los cuatro primeros temas de ese disco son de quitarte la chapela, ¿no? Aunque el le y el Lechai aquí tampoco me parece que sean menos, ¿eh? Pero pero sí que hay hay un salto, ¿no? Y igual nos convertimos igual eh, igual un pelín más metalero también y, y musicalmente más virtuoso, yo diría, ¿no? Porque antes era pues más puncarreo, más eh, trash y más más esa onda, ¿no? Y el guerra chiquiña y que ya nos vamos ya a historias ya más más, más curradillas ¿no? musicalmente y así y más virtuoso ¿no? y, y si sí, se mantuvo eso pues en un par de discos o tal no pero bueno luego ese, ese fue el disco yo creo que, que para mí también o sea fue un, fue un salto potente no en lo musical sobre todo ¿eh? porque en cuanto a actitud y en cuanto a eso yo creo que siempre hemos mantenido una actitud Siempre más o menos ha sido la misma, ¿no? Que ha sido bastante cañerita y borroquilla, ¿no? Sí. La verdad es que encima ese disco sale en el 95 con esos temas, está ahí, las calles echan echan fuego de pocas duras en Euskal Herria. Sí, sí, también, también, sí, sí, sí. Pero bueno, antes también eran muy duras y y hoy día sigue siendo muy duras, ¿no? sí, sí. o sea, aquí un poquito ha cambiado, como dice el tema nuestro, la democracia y falchoa, ¿no? Uh -huh. Aquí sigue habiendo caca por todos lados y y en en algunas cosas hemos mejorado y en otras hemos empeorado, o sea, que uh -huh. aquí robar tanto como nos han robado hoy por hoy, yo creo que nunca nunca lo han hecho tanto tan tan descaradamente como lo han hecho y salen por la puerta grande, ¿no? Y, y antes, pues bueno, también habría de eso, pero no sé. Pero bueno, en otro sentido sí que... sí que Eran años muy cañeros, la verdad, sí, sí. Uh -huh. Eran años de mucha pelea, de mucho sufrimiento, por todos lados, sí. Pues si te parece vamos a escuchar esos dos temas seguidos a los que hago referencia que me dieron ahí el tortazo en la cabeza que me hacía falta, Intrumentala y Guerra Siquiña. <risa> de los Chaya que, como sabéis, vuelven. En principio se han anunciado bueno cinco conciertos por una primera etapa, ¿no? Sí, sí. En principio hemos querido eso, ¿no? Pues eh, ponernos a prueba nosotros y, y ver qué tal vamos, qué tal nos da la gente, qué tal nos sentimos y eso y quitarnos el pavo de encima, ¿no? Y bueno, para eso sí, lo primero, como siempre hemos hecho entre siempre que sacábamos un disco, o empezábamos una gira o lo que sea, siempre empezábamos en un gasteche, ¿no? Y esta vez de esos 4 o 5 bolos que vamos a dar este verano, pues aparte de que hemos querido esos 4 o 5 que sean en los diferentes seriales de Escalera, pues también hemos querido que el primero sea en un gasteche, ¿no? Porque siempre siempre ha sido así, ¿no? Entonces, pues bueno, elegimos tocar en en Beasain, que hemos tocado el viernes pasado. Y estuvo súper guay, porque era era justo dentro de unas eh, jornadas de ocupación y tal, ¿no? Que lo organizaba pues, el Gasteche Urrechu, Bordicia y Beasain. Y las sensaciones fueron muy, muy guapas, ¿no? O sea, mogollón de peña, un calor de la hostia, el típico concierto gastechero, la gente volcadísima, con muchas ganas, nosotros también, y un concierto, pues, muy muy guapo, ¿eh? Para empezar así, muy guay estuvo. Y luego ya, pues eso, ya este sábado ya tocamos eh, pues al otro polo Ya nos vamos a un concierto grande, grande, de los realmente grandes Que, que organiza también el Gasteche de, de Guernica, Astra Pero ese eh, es concierto ya en plan tocho Ya lo montan en un aparcamiento Ya pues esperan 2.500, 3.000 personas Cada año está cogiendo más nombre el concierto Se llama Rock and Rally Y este año pues estamos con los S.A., con Corpo Bravo y otras dos bandas que todavía no me he aprendido el nombre. Imagino. Y luego ya pues tocaremos otro par de bolos que ya están confirmados y, y luego hay unos cuantos así en el aire que se acabarán de amarrar y ya los haremos eh, públicos. Sí. De momento no dais más pistas, ¿no? Habrá que esperar. Eh, tocaremos el esto Estón Donosti, tocaremos la historia eh, o la que suele montar los Piratas, que ya hemos ajá, tocado una vez, que ajá. suele ser en julio. Sí, sí. El 16 de julio tocaremos ahí... Eh, fiesta del Carmen o no sé qué suele ser, pero montar los Piratas de Donosti, y luego tocaremos en Chornas de Vitoria también, con su tabar, tocamos el jueves eh, 6 de agosto, creo, uh -huh. eso es. Eh, ¿Por Iruña, por Nazarroa hay algo...? Bueno, por Iruña se están moviendo un par de cosillas, pero todavía están por amarrar. Como hemos arrancado un poquito tarde también con el tema, pues hasta que ya decidimos, venga, este verano vamos a hacer un par unos cuantos bolos y tal. Pues bueno, entonces eh, hay cositas todavía que se están mirando y así. Uh -huh. En Iruña sí, ya, ya se está moviendo algo, pero no te va a, no te va a vender humo. Mucho no va a decir nada para que luego me echen en cara, o sea que no. Muy bien, eh, bueno. Cuando se confirme ya, ya, ya os daremos un toquecilla. Has comentado dos conciertos potentes, o sea, sin desmerecer a ninguna otra banda, ¿verdad? Pero, digamos, pues eso, uno con ese ¿no? Banda con la que compartisteis muchos bolos en su momento, y también sí, con los sí. Sutagar, ¿no? Dos, dos bandas de lo que hablaba antes, ¿no? Que surgisteis casi en el mismo momento, ¿no? Imagino pues que habrá sí, sí. ganas. Bueno, sí, en aquella poquilla. <coughs> Yo creo que Sutagar... Eh, Creo que el primer concierto como sutagar o si no fue el primero uno de los primeros fueron en las techchas de Ondarroa, que tocamos Chayag y sutagar también uh -huh. y también fue pues para la peña peña lo, lo, para la peña de ondaru para los de Lequeitio y tal no y ya te digo porque antes se llamaban Napal y y tal pero. ...pero era otra banda... ...como Zutavar creo que tocaron el primer bolo... ...y claro, nosotros sacamos los puncarillas ...y eh, los gelitrones ¿no? <ríe> Íbamos un poquito cada uno a su bola ¿no? ...y nuestro público bueno, con ellos se iba... ...y su público con nuestro se iba... ...y bueno... Y así, ¿no? Era un poco la época, ¿no? El, los heavies contra los punkis ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que... Bueno, no, no, no, muy buen rollo desde el principio y siempre guay, ¿no? Uh -huh. Y con ese ya lo que te he dicho, hemos compartido 50.000 escenarios y siempre ha habido buen rollo también. Uh -huh. eh, no sé qué perspectiva tenéis. De momento eh, hay estos conciertos, ¿ahí ya se verá si lo que pueda surgir o...? Sí, sí, en principio, bueno, eh, la idea es eso, tocar estos eh, cuatro o cinco bolos este verano y, bueno, se me ha olvidado deciros también que hay un par de, el guitarrista y el bajista nuevo que han entrado también, bah, que le han metido una caña de la hostia al grupo, ¿no? Uh -huh. Y el guitarrista, bueno, eh, el Dan, Dan se llama y el bajista es Jorge, el Dan se va a Estados Unidos en esto, estará mes y medio fuera y luego ya pues en, en otoño otra vez arrancaremos otra vez, pues ya veremos con qué idea, ¿no? En en principio tenemos idea de, de publicar algo para la feria de Durango o así, y luego ya pues quedarnos un añito así como ya más de gira, ¿no? En vez de cuatro o cinco bolos, pues ya tocar unos cuantos más. Esa es la idea, pero bueno, que luego ya se verá a dónde nos lleva también. O sea que incluso... Es... Y lo que te digo, el guitarra este, pues eso, ha estado estudiando en Estados Unidos, rollo Berkeley, de estos que te pillan todo a bote pronto, no es como nosotros de de, de la escuela de la calle, ¿no? Como digo yo, ¿no? que yo nunca he recibido ni una clase de nada y todo lo que he aprendido lo he aprendido y bueno, para bien y para mal, ¿no? O sea, hay cosas también, pues eso, que te quedan, pues que sacas tu propio estilo y tal y eso, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pues también te falta un poco de técnica, igual que te enseñan en esto y tal, y bueno, para bien y para mal, ¿no? Pero bueno, Que son gente muy muy muy muy capaz y, y eso y que han aportado eso que en el escenario y son unas máquinas máquinas está muy bien estamos contentos o sea que incluso tenéis en mente la posibilidad de que de publicar un nuevo disco y todo eh, bueno eh, tanto como nuevo disco porque ahora lo que te he dicho al principio ¿no? que ahora andamos muy muy pillados con el tiempo entiendes entonces eh, buah, como para ponernos a componer un disco entero para eso ya son palabras mayores cuesta mucho tiempo no Entonces, pues no sé, no sé si la idea va a ir por ahí o va a ir por algún DVD, los conciertos de este verano los vamos a grabar en vídeo, entonces igual puede ser que vaya algo por ahí con unos cuantos temillas nuevos o algo en plas, más formato DVD, ¿no? Pero bueno, todavía ya te digo, o sea, es un tema que está un poquito en el aire todavía, que no lo tenemos decidido y eso, ¿no? Es... Y bueno, siempre me tengo curiosidad ¿no? Sobre todo con la gente que, que igual es más o menos por edad Como de mi generación eh, que sueles escuchar ahora, Paulillo? Ahora, bueno, pues desde Perrich y Porros, pasando por Marimontón, chica, <risa> hostia. No, un poquito, va musicalmente de todo también, ¿eh? Pero ahora con los críos y eso, que voy en coche y es donde más escucho la música, pues siempre, si no me pido una cosa a la otra. Ahora, cuando me cojo yo solo y me voy a ensayar a Lequeitio o no sé qué, que ahora estoy en la faroa aquí viviendo y... Pero te quiero decir que cuando suelo ir igual para Vizcaya o lo que sea, yo solo en coche, pues sí, enchufo la las míticas de toda la vida y voy chillando como un loco, ¿no? Los coches de ala, yo creo que les fliparán, pero pues eso, desde, no sé, ahora mismo, mira, tengo en un par de días metido el CD de Backyard Babies en el en el coche y, y voy a gustillo, porque hace mucho tiempo que no los escuchaba. Y luego, pues un poco de todo, ¿eh? lo de siempre, no sé, a nosotros siempre nos han gustado mucho las bandas hardcoreñas, de, pues de RKL y las bandas americanas así de la época y así... Uh -huh. Y esas son las que escucho y sigo escuchando, ¿no? Pero ahora, cuando me el tiempo me lo permite, y, y eso, ¿no? Y los niños me dejan, eso es. yo pero... ha sido un placer escucharte hablar contigo, que vamos a dejar que sigas con tus labores de la huerta, que, es. que también son muy necesarias hacerlas. Y... Eso es, con la azada, a darle a la azada otra vez. Exactamente. Ahí, ahí. Es. Pero como solemos hacer, bueno, también eso, tenemos que sepas que tenemos muchas ganas, yo por lo menos personalmente volveros a ver en... Sobre todo en Iruña Y como sí. solemos hacer con todos los, nuestros invitados La última canción, aligen ellos De vuestra amplia repertorio sí, Así bien, que bien, vas Uau, a tener difícil me lo dejan sí, tú, sí. Yo, sí. Uau, es que Hay tanto de todo eh, No sé, eh, como última canción No sé, una que me viene así a la cabeza Y no está en el Guerra Siquiña Del que tanto te gusta <risa> <risa> eh, El preso Axos El preso Axos para toda la peña que, que, que está dentro Y que debería estar fuera Pues es esquerrí casco y que vaya muy bien Paulillo. Vale, sui soy... esquerrí casco. Está la entrevista que mantuvieron nuestros compañeros del Pachareipu de Guskirratia a la batería de la banda de Chayac Paulillo con el regreso al panorama musical con cinco conciertos durante este año 2015. Esperado regreso para esta banda, para Chayac. Y aquí concluye una nueva edición del programa Euskal Música la sintonía del 10.8 de la FM en barrio Zagirratia. En directo cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nueva cita en repetición el fin de semana, sábado y domingo a la misma franja horaria. Hoy hemos escuchado a Jare Glaucoma, caótico doctor deseo, <muchos> gobernos y line, y la entrevista que han realizado nuestros compañeros del pase al EQ a Paulillo Batería de Chayac. Volvemos dentro de 7 días, será el próximo jueves 25 de junio si nos escuchas en directo, el sábado 27, el domingo 28 de junio, si nos escuchas en repetición entre las 6 y las 7 y media de la tarde, será el último programa de Euskal Música en esta temporada y para ello pues vamos a hacer un programa un poquito especial, no te cuento más, sorpresa, sorpresa. Y recuerda que sigue el facebook.com barra euskalmusica de Riozar y Ratia abierto Con las noticias, con la agenda de conciertos, con los videoclips, con las canciones Con todo lo último referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria facebook.com barra euskalmusica de Riozar y Ratia Nosotros nos vamos, será hasta dentro de 7 días, será el cierre de temporada de Euskal música Hasta entonces, un saludo, agur